Chaldeón, buenas tardes. Empieza de Mochilero el programa de viajes de ratia que os va a acompañar hasta las 7 de la tarde, hoy martes o mañana miércoles hasta las 11 de la mañana. Para el programa de hoy habíamos pensado de nuevo en retomar la bicicleta de la mano de dos personas que han venido aquí a nuestros estudios para contarnos su viaje en bicicleta desde Gasteiz hasta Katmandú. ¿Recuerdas del entrañable Willy Fog y su mayordomo Rigodón? Escucha de Mochilero, el programa de viajes de aventura de Guski y Ratia. Todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y los miércoles, repetición de 10 a 11 de la mañana. Hazte Guskide y prepara las maletas, Rigodón. Eguzki ratia abre caminos nuevos a la información. Tienes la opción de escuchar cualquier programa en cualquier momento y lugar. Información de todos los programas, las entrevistas más interesantes. ¿Y cómo no? Egintzaite eguzkide. 3w.eguzki.net. ¿Dónde? 3w.eguzki.net. Y como, y como os he dicho al principio del programa, tenemos aquí nuestros estudios a Rubén y Aurora, que nos van a contar su viaje desde Gasteiz hasta Katmandú. Eh, buenas tardes, Rubén y Aurora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, como se os ocurre lo de este viaje de, de Gasteiz hasta Katmandú, de un año de duración que os iba a llevar por tantos países? Bueno, siempre nos ha gustado utilizar la, la bicicleta como medio de transporte para viajar, ¿no? pero siempre nos ceñamos a pues a, la, a la geografía beninsular, eh, más tarde sí hicimos unos, algunos viajes fuera, no fuimos a Cuba, Vietnam, a Tanzania, pero siempre estamos limitados en cuanto a tiempo, no y fue la lectura de un libro que nos pasó un amiguete en la que nos motivó para decir ¿y por qué nosotros no? no? ¿por qué nosotros no, no hacemos un paréntesis en nuestra vida cotidiana y nos animamos a hacer este mismo viaje, uno parecido? ¿Este viaje fue algo improvisado, algo que ibais improvisando país por país o, o ya tenéis planificado más o menos la, la ruta a seguir? Bueno, en un principio sabíamos que teníamos de tiempo un año y no nos queríamos fijar un destino eh, fijo, ¿no? así que teníamos ilusión por acabar en Nepal, nos gusta el monte y pensamos que sería una guinda estupenda no acabar caminando por las montañas del Himalaya pero tampoco sabíamos cómo iba a responder nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nunca habíamos viajado un año, nos daba miedo un poquito pues alguna lesión que podríamos tener, que nos entrara la morriña, que nos hiciera volver antes, entonces teníamos un poquito claro la ruta, pero lo que no teníamos claro es que, que íbamos a llegar hasta allá, ¿no? que no teníamos prisa, nos daba igual quedarnos antes o continuar más allá. ¿Y sobre el tipo de ruta? ¿Más o menos habéis pensado por, por dónde queréis and andar? ¿Por carreteras secundarias o, o, o otro tipo de, de vías o vías principales? Normalmente cuando nosotros viajamos a nosotros nos gustan todas las vías secundarias, no queremos nada de generales, buscamos el mínimo tráfico y normalmente luego pasas por pueblillos muy chiquitines y es cuando más disfrutas con la gente con el paisaje y con todo una bueno, en general solo es ruido, carreteras y de la otra manera hasta los pajaritos y demás. Uh -huh. es me gusta. Y para el tema del alojamiento, ¿habíais buscado alojamiento por los sitios por donde ibais a pasar o, o cómo os alojabais? No, eh, es una cosa que el día a día no sabes dónde ibas a acabar no durmiendo esa noche, entonces... Eh, sobre todo por Europa por el tema de económico no teníamos ningún ningún apoyo económico solamente el dinero que habíamos ahorrado durante cuatro años no entonces íbamos buscando los alojamientos más económicos y en Europa era la tienda de campaña la tienda de campaña, ¿no? la, la campaña los pórticos o cualquier sitio donde nos valdría o al raso si bien es cierto que para visitar Roma o Florencia tenías que ir al centro y ese día echabas la casa por la ventana y te gastabas un dinero en, en un hotelito en, en Roma o en Florencia pero bueno Sobre todo en Europa tiramos mucho de, de hornillo y de tienda campaña. Luego ya más adelante, cuando cruzas la última frontera de, de Europa y ya entras en Turquía, Georgia, Irán, pues... El presupuesto el, baja bastante. El presupuesto baja porque los hoteles son más baratos y porque la gente es muy mioshospitalaria y, y no tienes eh, oportunidades para gastarte dinero. Eh, mucha gente pensará que para hacer un viaje de, de un año en bicicleta hay que estar muy preparado físicamente, hay que ser prácticamente un ciclista profesional... ¿Vosotros estabais muy preparados para, para hacer este tipo de viaje? Para nada. A nosotros nos gusta la bici, pero yo creo que ese año encima fue el año que menos anduvimos, que más vagueamos y realmente los los primeros 15 días fueron un poco duros. El desarrollo también era bastante duro, pero te haces en el camino. Tú empiezas a andar y sí, pues es como te pasa con todos los deportes. Los primeros días son los duros y luego ya es parte de ti, no, no, en, no hay en, problema. Por delante tienes un año, entonces la forma la vas adquiriendo... Por el, el camino, ¿no? Puedes salir muy preparado y a los 15 días vas a estar igual de, de, de, de forma que, que el que no ha tocado la bicicleta. Lo que dice Aurora, el, ese último invierno preparando las cosas, despidiéndonos de los amigos, de la familia, con Milón, a cena y tal, pues teníamos muy descuidada y los primeros puertos, vinimos aquí a Iruña para pues, salir <risa> para cruzar los Pirineos por por valles y Erro y Mezquirín nos parecían puertos de, de, de, de, primera primera. de primera categoría. Sí, teníamos mucho peso, ¿no? Llevamos entre 40 y 45 kilos de, de peso entonces se notaba bueno, eh, también es, los primeros kilómetros son los más duros pero también los primeros kilómetros fueron los los que hicisteis por casa no que os habréis sentido ma, más cómodo ¿no? sobre todo por las despedidas que tuvisteis antes de empezar y luego cuando vinisteis aquí a Iruña sí, aquí nos, nos hicieron una en embarcada los compañeros de Rubén, pero estuvo muy bonito bueno Ellos nos decían que teníamos que salir un día, un día determinado, y yo decía que no, que yo no salgo ese día si está lloviendo. Hizo bueno, pero claro, lo que no sabíamos es que se habían reunido treinta y tantos eh, amigos en una, ¿cómo le llaman aquí?, en una bajera. Sí, una sociedad. En una, una sociedad, sociedad, sociedad ¿eh? para hacernos una despedida. Entonces fue venir y decir, Dios mío, si, si están aquí todos todos los amigos, y si está y fue muy bonito. la Estuvo muy emocionante. Sí, la gente nos preguntaba, bien. ¿cuándo vais a salir? Y nosotros dijimos, A partir del primer día, que no llueva después de que, que tenga yo fiesta. Periodo, fiesta, pues el primer día que no llueva saldremos. ¿Para qué nos vamos a salir mojando? no y Tiempo tendremos por el camino. Y los compañeros nos decían, no, tenéis que decirnos qué día vais a salir. ¿Qué más da? Pues el día que salgamos saldremos. Pero era porque ellos ya habían quedado y tenían una cena sorpresa. Uh -huh. Y luego aquí también le cogimos a, a ver a nuestro sí. amigo y nosotros empezamos. Un chico con... de Iruña que nos había acompañado a otros viajes, nos acompañó unas cuantas semanas. Uh -huh. ¿Las etapas que ibais haciendo, más o menos, de cuántos kilómetros venían a ser? Y luego, sobre todo, ¿cuántas horas dedicabais al pedaleo, más o menos, cada día? Pff, depende de los países, depende del recorrido, depende de si hay aire, depende... No lo sé. Normalmente, por Europa, te salía una media de, pff, qué sé yo, 80 kilómetros, pero... No son 80 kilómetros como puedas coger ahora la bici y meterte todo seguido. Tienes todo el santo día para hacer todos los kilómetros. Desayunas y empiezas a darle. Te paras, te tomas un café. Sigues con la bicicleta a comer. Otra vez vuelves a seguir. Entonces, hasta que no se hace la noche, tienes todo el santo día para hacer los 80 kilómetros. Y, y además no eran todos los días. Había días que igual te metías 100 y había días que igual solamente hacías 20. No sé, depende de si hay puerto o no hay puertos. No es lo mismo. Si intentamos... Sobre todo, por experiencia de otros viajes, pues no, no sobrepasar los 100 kilómetros, ¿no? Queríamos evitar lesiones, decíamos, bueno, no tiene sentido que, que a los dos meses tengamos una tendinitis, ¿no? Con todo el peso que llevamos, e intentamos ponernos el límite de no pasar de 100 kilómetros. Hubo alguna etapa que hicimos 130, pues días que llegabas a un destino atractivo, a Meteora o a, o a Capadocia y que tenías el viento de culo, decías, venga, pues ese día Aparece. ya descansaré, ¿no? Luego... Pero bueno, a la larga de todo el viaje, si tú divides los días que hemos estado por los kilómetros por los días que hemos estado, no saldrán ni 40 kilómetros porque cuando andas en bicicleta si sí que andas 70, 80, 90 kilómetros, pero luego hay días que dejas la bicicleta y te dedicas a hacer turismo, ¿no? A caminar por las montañas o a ver una ciudad. Estuvimos 20 días en en Estambul sin tocar la bicicleta. En India estuvimos dos meses y apenas anduvimos mil kilómetros. O sea, no es solamente andar en bicicleta, ¿no? La, la bicicleta es un medio de... De transporte. De transporte. Uh -huh y ya saliendo de Euskal Herria ya pasasteis a, al estado francés donde ahí seguisteis la, eh, la, la ruta del canal Midi si no me equivoco que es una vía bastante buena ¿no? para, para ir en bicicleta sí porque como no hay ni coches ni nada, era una maravilla todo el día nos, nos coincidió una ola de calor, hacía mucho calor y nosotros estábamos todo el día debajo de los árboles, entonces era una maravilla mucho relaxing, vimos a, a muchas familias con las bicicletas Y animamos en, a, a, nosotros tenemos un blog y por medio del blog animamos a la gente que tiene hijos que siempre buscan la excusa para decir no es que no puedo por el niño no no allí se puede ir con niños porque lo hemos visto y era muy recomendable y realmente fue muy muy chulo luego veías todos los ratos los barquitos al lado por el canal muy relajante si sí, es un, un recorrido que, que tienes la el privilegio de que no no hay coches no entonces es muy cómodo el pedalear por francia sin sin tráfico y llegas hasta el mediterráneo de una forma muy sencilla no total una orografía totalmente llana salvas un desnivel de 200 metros enni de sí. en, en 300 sí, 200, o 300 200, kilómetros sí. uh -huh. y luego ya os metéis por la, por la costa azul y ya pasis a, a italia y en italia es donde donde bajáis ¿no? de, de italia de norte a sur si sí, teníamos varias alternativas no eh, una era eh, saltarnos lo que era italia peninsular ir por el norte y hacer todo lo que era las repúblicas soviéticas Hoy, perdón, soviética, las soviéticas, las yugorlavas. Y, bueno, como no conocíamos esa zona y no conocíamos Italia peninsular, pues decidimos ir por ahí. Nos da un poquito miedo por la fama que tienen los italianos de, de conducir, ¿no? Pero, bueno, a la postre salió un recorrido muy bonito. La Toscana es... todo el mundo la conoce, ¿no? Y es muy, muy bonita, pero no solamente las ciudades, sino la Campiña también tiene recorridos muy bonitos para pedalear. Ajá. Sí. Eh, no, no andabais todos ya en bicicleta, sino también que aprovechabais un poquito para, para ver los lugares por donde ibais pasando. Ahora mencionas la, la Toscana, también hicisteis alguna parada ¿no? por las ciudades clásicas de Italia, ¿no? por Florencia, por Pisa. Eso es, Lucca, Siena, más abajo ya en Roma, sí. Nápoles, alguna ciudad que ni tan siquiera habíamos oído hablar de ella como Matera y fue una gran sorpresa y rincones como la, la costa de, de, de Liguria de Cinque Terre o la costa amalfitana que es es un Maravillas. privilegio el, el pedalear en mayo no había mucho turismo y, y una, una climatología una climatología bendita, ¿no? Todos los días nos metíamos en el, en el Mediterráneo, Una maravilla. Y por las principales ciudades italianas, ¿qué tal está para ir en bicicleta? ¿Qué tal se puede hay carriles carriles bici? O, o hay problemas a la hora de andar en bicicleta por estas ciudades grandes no, pues normalmente tienen los mismos problemas que tenemos aquí no en el estado con, con el tema de las de las carreteras que no están pensadas para las bicicletas el ahí está todo pensado para el coche en italia incluso más pero bueno fue una sorpresa por ejemplo llegar a la capital a roma y sin enterarnos llegamos por un por un bicicarril eso sí para salir que salíamos en otra dirección pasamos mucho miedo para, para salir de roma y coger otra vez el mediterráneo Y también llegasteis hasta el sur de Italia, hasta Nápoles. Ahí sí que pudisteis ver un poquito la, las diferencias norte y sur, ¿no? Que no es a nivel solo del planeta, sino también en, en países de, de Europa, ¿no? Se puede ver diferencias en un mismo país, ¿no? De, de norte a sur. Sí, Nápoles es la ciudad sin ley. A nosotros nos recordaba de algunos viajes que habíamos hecho para el sudeste asiático. Y realmente sí que parecía Asia. Cuatro en una moto, dirección prohibida por las aceras, por... Era un caos, pero era estábamos en Europa y nos hacía mucha gracia. A nosotros nos gustó, todo el mundo nos decía, "No vayáis a Nápoles, muy peligroso, muy". Nosotros no vimos el peligro en ningún lado. El coche, el coche es el único peligro que encontramos en la carretera. Lo demás era estaba muy buen, era muy agradable. Nos metimos por sus callejuelas y es que era era Asia. Aquello, aquello no era Europa, era Asia. Uh -huh. Todo bien. ¿Y de Nápoles también eh, fuisteis a Pompeya? La, la ciudad que bueno que tuvo cuando el cuando el Vesubio entró en en, en, en irrumpió como visteis Pompeya. Uf. Bueno, nos decepcionó un poquito la, la ciudad, ¿no? La más que nada cómo lo tienen eh, recuperada, pues tienes la idea de cuando has estudiado como quedó enterrada por las cenizas del Vesubio. Y bueno, es interesante, pero ojo, estar visitando la ciudad las ruinas y ver eh, pues vaya, o mucha basura acumulada por, acumulada por ahí, pues, reducción un poquito. Uh -huh. Y después de tantos kilómetros que ibais haciendo por Italia, también tenéis algún pequeño capricho, ¿no? Como los helados, ¿no? Después de tantos kilómetros pedalear, ¿no? Por lo menos tener un capricho, ¿no? A mí, realmente a mí me gustan los helados, pero para Rubén es, es punto y aparte. Y en Italia había unos helados impresionantes. Normalmente nosotros en lo que es en Europa comíamos pasta, lo máximo es pasta, pasta, pasta, te viene bien, no te al menos nosotros no nos cansamos, nos gusta la pasta, pero luego el postrecito del helado era una bomba, ¿Sí? muy buenos helados. Aunque íbamos de una forma un poquito austera no con el presupuesto ajustado, pero bueno, nos dábamos el privilegio de cada tarde o cada mediodía tomarnos un helado. Sí. Uh -huh. Y luego ya, en si no me equivoco, en Bari es ya de donde pasís a, a Dubrovnik, que sí, la, una ciudad de, la, de, de las más conocidas ¿no? que hay que hay en Croacia. que os pareció Dubrovnik? Eh, Dubrovnik nosotros ya lo conocíamos, ya habíamos estado y ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Lo que nos gustó fue ir a Dubrovnik con la bici, porque otra vez que habíamos estado no habíamos estado con la bicicleta. Entonces recorrimos otra vez la ciudad, pero ya con nuestra bicicleta. Estaba el día maravilloso y pues dar un paseito y venga, Montenegro, que ya Croacia conocemos, tenemos que seguir con la ruta. No sé, fue un, fue un encuentro, un reencuentro muy bonito el, el que tuvimos en Dubrón. Uh -huh. Y por ahí bajasteis por la costa, hacia Montenegro, un país nuevo, eh, poco visitado y la costa bastante bonita, ¿no? Sí, era una costa muy parecida a la costa de Almata de, de Croacia no a diferencia de Croacia que después de la guerra eh, ha vuelto a ser pues un reclamo turístico, no porque es una zona muy bonita y ahora en verano está plagada de, de turistas, sobre todo europeos pues la costa de, de, de Montenegro de momento no, no la han explotado tanto no están en ello, pero bueno, es igual de bonita y mucho más barata y menos visitada, entonces disfrutamos mucho con la bicicleta uh -huh. Y de ahí ya bajasteis a Albania, un país un poco que, que igual os desilusionó, ¿no? si sí, siempre te creas unas expectativas, ¿no? Y ante lo desconocido, va, pues vamos a conocer un país muy diferente, ¿no? Con pocas referencias, pero no sé si porque precisamente pensábamos que iba a ser muy bonito, nos decepcionó un poquito, ¿no? Un país un poco gris, que ha salido el comunismo, pero que se lo han tomado, pues el que tiene dinero, su prioridad es comprarse un Mercedes, aunque sea de octava mano, y llevar una vida ostentosa. ¿no? Que luego de puertas adentro sea muy austera, pero pero que el vecino vea que, que tienes dinero. eso es la, la conclusión que sacamos un poquito del país. ¿no? Y luego el problema es que cuando nos queríamos salir de la carretera principal para ir por las secundarias, que es lo, lo que intentamos siempre cuando íbamos pedaleando, no podíamos. Las carreteras estaban en muy mal estado, no eran ni pistas, eran... Eh, pistas de piedras entonces con el peso que llevamos era imposible rodar por ellas, intentamos varias veces salirnos, nos decían, no, no, no, solamente a caballo y nosotros decíamos, bueno, que las bicicletas aunque tengas que empujar un rato ya podremos ir con ellas, pero no, al final teníamos que, que bajar las, y las orejas a... y, y retroceder a la carretera principal uh -huh. Mucha gente que ha hecho estos trayectos de, de, por pasar, de pasar por diferentes países en bicicleta o ya sea utilizando transporte público suele llegar a la conclusión que al final en, en los sitios más humildes es donde la gente es, suele ser más hospitalaria no y lo poco que tiene eh, lo, lo suele compartir. No no sé si vosotros coincidiréis con, con esto. Sí, eh, luego comentaremos ¿no? sobre todo la diferencia que tuvimos entre Europa y el resto de, del viaje. Pero en, en, precisamente en Albania, que es el país más pobre de lo que hicimos de la ruta que hicimos por por Europa, y uno de los países más pobres junto con Moldavia quizá de Europa, sí que tuvimos también la única experiencia de, de, de, de relación con la gente, ¿no? Pasamos por Italia, pasamos por Francia como uno más, ¿no? Pues como tan fríos como somos nosotros aquí, que no nos interesamos de, de la vida que lleva el vecino. Y en... En Albania, en el sur de Albania, tuvimos una anécdota, buscando un sitio para poner la, la tienda, un chavalillo nos preguntó por gestos a ver dónde éramos, le dijimos que éramos españoles y nos decía que su hermana hablaba español, ¿no? Entonces, nos extrañó porque ahí nadie hablaba español, ¿no? Como mucho griego, porque sus padres son casi todos emigrantes que van a trabajar a pues a los países vecinos, vecinos y le preguntamos a la chavala, ¿y hablas español? ¿Dónde has aprendido? ¿En el colegio? No, no. ¿Viendo la televisión? como viendo la televisión? Sí, viendo la telenovela española, nosotros decíamos, bueno, no es española, no es venezolana, colombiana, pero como viendo la televisión? Sí, tiene una parabólica, todas las mujeres del pueblo estaban enganchadas a la telenovela, esta tenía más facilidad para los idiomas, entendía todo y ta ni tan siquiera está subtitulada. Ella se encargaba de traducir a las mujeres del pueblo lo que decían la, eh, telenovela. la telenovela al albanés. Y claro, para nosotros fue una sorpresa, que somos unos inútiles con él, llevamos toda la vida, como quien dice, estudiando inglés y nos, nos soltamos una chavala que su único método de aprendizaje ha sido la telenovela y hablaba perfecto, con su, con su toque venezolano, pero perfecto. Uh -huh. para que digan que la televisión uh -huh. <ríe> no sirve para nada. Algo bueno tiene, pues. Allí, sí. <ríe> sí. Y luego de, de Albania pasasteis a, a Grecia, y quizás de, de Grecia igual las las dos cosas que destacaréis igual sería eh, Meteora, no que os sorprendió bastante, y, y el Monte Olimpo. Lo que es Meteora, sí. Meteora es impresionante. Yo me imaginaba lo que podía... Bueno, me imaginaba, había visto fotos... había Pero ya una vez está ahí decir, ostras, ¿qué es esto? Muy, muy bonito. Nos costó llegar un poquito. Había que pasar un... ¿Cómo se llamaba? El Cholapas. O... No, no, no, el, eso es no, casi va no, no. hasta el, Nepal. El el que... el... ¿Cómo es? Cala, Cala, el... No, no. Un no puerto, puerto mítico que un todo un puerto tío, los, todos los cicloturistas que van por allá lo temen. El Catara, creo que era. Catara, Catara. Sí, era un Katara. paso obligatorio para llegar a Meteora. <risas> y es que el norte de Grecia es muy, muy montañoso y muy verde también. Nos sorprendió... En junio, que había estado lloviendo, Vera, ella que se había adelantado, nuestro amigo Vera, andábamos justito de tiempo para llegar hasta Kathmandú, nosotros teníamos un año por delante y él llegó un momento que dijo, bueno, eh, piso el acelerador, nosotros íbamos más despacito y ya pasó por, eh, por Grecia, nos llevaba 20 días de adelanto y él se, se chupó todas las lluvias. Nosotros para cuando fuimos ya estaba todo muy verde, le vacilamos, ¿no? Por internet le decíamos, bueno, que yo a que yo para cuando estemos nosotros que esté todo muy verde y así fue. Llegamos y fue estaba todo estaba muy muy muy bonito. Uh -huh. Y por supuesto, metió ahora habíamos hace años leyendo un libro que cayó por mis manos de Pepe Sarmiento, me llamó la atención aquellos templos, ¿no? Los eh, perdona, monasterios ortodoxos que están encima si conocemos riglos un poquito, ¿no? Las, las paredes esas, los monolitos que hay de riglos, pues imaginar que encima de cada monolito hay un, un monasterio ortodoxo. Antes se subían escalando, ahora ya han hecho unos unas escaleras, unos accesos más más sencillos. Y el Monte Olimpo, un lugar tan emblemático, ¿no? también sí. que os pareció? Sí, pues nos habían comentado que era un monte que, que merecía la pena subir, no solamente por las vistas que tienen. ¿no? De, tienes el Egeo a 20 kilómetros en línea recta y, y tienes unas vistas excepcionales, sino por el En poquitos eh, kilómetros tienes un cambio de vegetación mediterránea mal? a zona alpina. Y sí. si te deja la meteorología como nos dejó, ¿no? nos que dejó, estaba el cielo pues... raso, normalmente es un monte <risas> que nunca te permite estar disfrutando de él porque siempre está cubierto ¿no? de las nubes. Pero bueno, teníamos el, eh, los dioses de cara y... Y todo el tiempo, bueno. Uh -huh. Real, vamos a decir que dentro de los 13 meses que hemos estado... Solo hemos visto la lluvia cinco días. El resto del tiempo ha sido todo cielo azul y sol. Entonces, no sé, algo algo había que a nosotros nos lleva el buen tiempo. Buen tiempo, buen tiempo. Sí, no. porque sobre todo cuando se pedalea, ¿no? Se agradece que no te llueva. Sí, sí, sí. Si sí, uno de los enemigos de, de cuando vas en bici es la lluvia o el viento o el de cara, viento. ¿no? Y la, la lluvia la aguanta es un par de días, pero si te hace un mes como nos ha hecho ahora en noviembre, no que no has visto el sol, pues es algo que termina. Y teníamos un poquito de miedo, pero bueno, hemos tenido... Cinco días, contamos. Cinco. Muy <risa> <risa> Si os parece bien, ponemos un poco de música y continuamos. Vale. Y seguimos aquí conversando con Rubén y Aurora, que estuvieron durante 13 meses en bicicleta desde desde Gastís hasta Katmandú. Hemos estado hablando de su paso por, por Francia, por Italia, por Croacia, por eh, Montenegro, Albania, Grecia. Y el siguiente país ya en el que entraste, ya eh, despidiéndonos de Europa y entrando ya en Asia, sería Turquía. Sí, eso es. Eh... En un principio, cuando empezamos a, a pensar, a idear un poquito la ruta, habíamos pensado incluso que se podría saltar, saltarnos la parte europea, ¿no? que el, el, no íbamos a tener tanto contraste de culturas, y empezar en Estambul. Luego eh, agradecimos haber estado tres meses eh, viajando por Europa, no zonas que no conocíamos, y para saber eh, para, para notar el cambio. no Fue buena idea. La verdad que eh, llegamos a los tres meses a, a Turquía, Un 6 de, de julio, víspera de San Fermín, llegamos a, a Estambul. Y bueno, era julio o agosto, habíamos tenido una ola de calor en Grecia y teníamos tenía, temíamos un poquito el calor que nos podría hacer en Turquía, ¿no? que tiene fama de, de, de, pasar, de ser un horno en, en julio o agosto. Y aprovechamos que necesariamente teníamos que parar en Estambul para hacer los visados de los siguientes países, sobre todo de Irán, que es muy costoso, sobre todo en tiempo, porque no suele haber muchas trabas eh, trabas, pero sí que te obliga a estar 10 12 días parado. Entonces dijimos, bueno, hemos hecho ya de momento 4000 o 5000 kilómetros, no recuerdo bien cuántos llevamos hasta Estambul y dijimos, venga, unas vacaciones de bicicleta. Dejamos las bicicletas 20 días en un hotel, eh, visitamos Estambul y en un autobús estuvimos recorriendo parte del país, no pues lo que nos peda, nos pillaba un poquito a desamano de con la bicicleta, que era pues la zona del Mediterráneo turco, todo lo que sería el sur o del país visitar Éfeso, Pamukkale y vuelta a, a por las bicicletas uh -huh. generalmente la gente que visita Turquía eh, suele estar en Estambul vosotros que estuvisteis por la Turquía rural, por así decirlo eh, ¿qué destacaríais de, de esta parte de Turquía? Pues normalmente todo el mundo te dice, va, Estambul, la gente que, que ha viajado a lo mejor pocos días y ha aterrizado en Estambul y ha conocido poquito más, pues te dice, va, Estambul es Europa, ¿no? Y si Estambul es Europa, es una ciudad moderna, precios de, de aquí, pero para llegar a Estambul, que habíamos atravesado parte más occidental de Turquía, según cruzar la última frontera es un cambio abismal, ¿no? De la, en cuanto a la gente y en cuanto a la vida que llevan. Es una Turquía muy rural, ya empiezas a ver los primeros velos, y empiezas a ser tratado de otra forma no la gente es muy hospitalaria y ya en el primer día que, que pusimos la tienda al lado de eh, de una iglesia porque todavía era el último pueblo de, de Grecia pero ya era población turca entonces la gente se arrimó a darnos a la noche un tomate, un queso al día siguiente nos dieron el pan, unos tomates y iba a ser la tónica de los siguientes países, tanto de Turquía, de Georgia de Azerbaiyán, de Irán el que la gente te, te recibiera con los brazos abiertos Uh -huh. También incluso allá llegasteis a hacer alguna excursión en, en vela Para descansar un poco de tantos miles de kilómetros que llevabais Sí, aprovechamos, nos fuimos para la costa Y pues, con, pues hicimos un, una ruta turística que suele hacer mucha gente En una gulet Y eran 3-4 días en marquito Y claro, a nosotros nos vinieron muy muy bien Habíamos andado bastante en bici, queríamos desconectar un poco en bici porque creemos que de vez en cuando está muy bien el dejar las bicis un poco apartadas aparcadas y disfrutar un poco de lo que hay. Y como esto nos pillaba más bien hacia el sur, teníamos, bueno, ah, pues venga, vamos a, a mirar todo esto. Y en la costa, la verdad, descansamos, disfrutamos, te cargas muchísimo las pilas y luego dices, venga, otra vez, bicicleta. Uh -huh. Y ya la coges con otra con otras ganillas. Sí, genial. Y ya después de este descanso y después ya de obtener los visados para, para los siguientes países, ya cuando hacéis, si no me equivoco, la etapa reina, ¿no? Ya camino a capadocia eh, ¿Cappadocia qué destacaríais de esta zona? Cappadocia es... Me imagino que todos hemos, hemos visto alguna foto de capadocia ¿no? Cuando abres una guía de, de, Turquía. de, de Turquía lo normal es que te aparezca una foto de, de capadocia Es un destino turístico. La pena como como casi todos los destinos turísticos que se le dedica poco tiempo para visitarla ¿no? hay, hay gente que, que viajamos a Contrarreloj y que, que se, vamos incluso un día desde Estambul, visitamos Capadocia y nos volvemos al día siguiente entonces nosotros como te, el tiempo no era nuestro mayor enemigo pusimos la tienda en un camping cerquita de, de, de Capadocia y estuvimos 12 días allí no pues aprovechamos para visitar caminando en bicicleta y hacer distintas excursiones por allá pero bueno, es Es un lugar mágico. Uh -huh. Y ya de, casi despidiéndoos de Turquía, eh, la última parte que visitasteis este país, si no me equivoco, sería la cordillera de de Cacar, eh, una zona bastante bonita para hacer trekking y ahí donde tuvisteis algún algún problemilla, ¿no? Sí, creo que fueron nuestras primeras diarreas. <risa> Algo, nos debí de sentar mal. Pero bueno, tú estás expuesto al final, estás todo el día viajando, estás expuesto a agua, estás expuesto a comida, estás expuesto... Y bueno, de vez en cuando algo tiene que haber. Pero bueno, sin ningún tipo de problemas, pues llegamos a un hotel y dijimos, venga, a recuperarnos dos, tres días, muy bien de arroz, el zumo de limón y a seguir pedaleando sin problemas. Sí, el, el problema sobre todo fue que el que el este de Turquía es muy, muy duro, ¿no? Estás en la meseta de, de Anatolia, Anatolia, que estás a entre mil, 2000 mil metros y tienes uno, un unas montañas muy duras, ¿no? Que no esperábamos vimos sobre el mapa buscando carreteras alternativas como siempre Venga, pues en la, la ribera del del alto Euuffrates parece una carretera que se puede llevar no pero la carretera no va pegada al río va va cruzando todos los valles que llega lo, de los ríos de los afluentes del euuffrates y muy muy duro, entonces llega un momento que el cuerpo está debilitado y cualquier alimento en mal estado que tomas pues se pues aprovecha para hacerte ahí pa hacer hacerse fuerte en el estómago y sí, complicarte dos, un poco. Días. Unos días, pero bueno, tuvimos un par de días reasentos el viaje que no es... Que no es nada. Que no es nada, ¿no? No. Eh, para, eh, con el tema del agua, el agua ¿llevabais algo para potabilizar el agua o utilizáis agua embotellada? Mm, toda Europa normalmente nos lo escogemos de fuentes, no pasa nada. Mm, luego en Turquía ya empezábamos a, a variar. Yo creo que solíamos coger de fuentes, hay veces que tienes que comprar, porque igual no puedes... Pero sí que llevábamos también un filtro. El filtro lo lleva, si hay que utilizarlo, se utiliza, no pasa nada. No, pero hasta... Prácticamente hasta India hasta, sí. eh, tiramos de, de la, del agua, de, del grifo. De los grifos. En alguna ciudad que oíamos que en el agua tenía que no era muy buena, pues compraba ese día botella, agua embotellada. En India es barata y es fácil de conseguir el agua embotellada. Y en Nepal, sobre todo lo que hacíamos en el trekking, que, que los envases de, de este agua... Eh, contamina mucho, no, el PVC es muy difícil de, de reciclar y más de bajarlo de las montañas lo que hacíamos era el filtro que llevamos utilizarlo para ¿O filtros o gotas? para potabilizar uh -huh. Y luego ya pasís a Georgia este país donde a, alguna vez hablando con gente que ha en este país eh, me han comentado como que las carreteras no están en muy buen estado y que incluso la, la mezcla de, del vino, ¿no? que es uno de de los patrones de, de este país y, y igual lo, lo mal que conduce no es un, po, un poco peligroso para la gente que va en bicicleta. No es el vino, es el chacha. -cha. Es Hola, el voz, vodka, vodka puro y duro. Es el chacha. -cha. Rubén sí. más de una noche fue muy contentito a la cama. No le quedaba otro remedio. No, Mucha chacha. La... -cha. Lo que ocurría en, en Georgia es que, que son, aunque no son musulmanes siguen siendo tan hospitalarios como los musulmanes. no Es algo que nos chocó. Ellos son cristianos ortodoxos pero son igual de hospitalarios incluso con los vascos, que ellos conocen eh, la relación que existe entre el eh, euskera y, y la zona caucásica, que hay gente, que, que estudiosos, que, que la relación eh, como que viene de esa zona. Nosotros cuando nos preguntan de dónde éramos, decíamos que éramos vascos, nos decían enseguida que éramos hermanos, ¿no? Y si son hospitalarios con todo, el, con todo lo que se acerca por ahí, con nosotros más. Entonces ya era llevarnos a sus casas, Y venga, a blindar por los vascos, por los georgianos, por la, los niños que vendrán, por los muertos. Y, y al final, pues aunque te bebías un culín, pero culina a culín, al final acababas. Y luego las carreteras sí que son sí. muy, muy malas. Pero te levantabas al día siguiente y para desayunar tenías chacha. más chachas. ¿vale? Y de, después ya de Georgia eh, paséis a Azerbaiyán ya, de, de Azerbaiyán luego pasaréis a, a Irán. Pero eh, ahí ya paséis de lo que sería el chacha de Georgia, ¿no?, a lo que es el, el té, ¿no?, el, la, la bebida clásica ya de, no sé si ya de Azerbaiyán, ¿no?, pero sobre todo de, de Irán. Sí, sí, de, Turquía, de, sí de Turquía, Azerbaiyán, Irán, también. lo normal es el té, ¿no? Chay. Que el té sea una excusa para romper el hielo y a partir de ahí ya, ya no te puedes escapar. Una vez que te han atrapado con el té... Eh, No es que te, te abran las puertas pero te las cierran para que no te vayas, no insisten en que te quedes a comer, que te quedes... A desayunar, a comer, a cenar, a dormir, a... Uh -huh. había uh -huh. veces que decías, necesito estar solo, necesito un poco de intimidad, pero bueno, eso ya se sabe que hay que asumirlo y la verdad es que te lo pasas bien. Una, ve una ventaja para los que veis en bicicleta, por ejemplo en Azerbaiyán, es que las carreteras están poco transitadas, ¿no? Con lo cual hay menos riesgos ¿no? de con el tema de los coches, ¿no? Y aparte yo creo que se disfruta más, ¿no? En Azerbaiyán disfrutamos porque había muy poco tráfico porque Georgia fue una locura. Conducen bastante mal, bastante rápido y las carreteras están en bastante mal estado. Entonces fue llegar a Azerbaiyán, no había casi tráfico, unas carreteras bastante mejores... Y eh, los paisajes, sobre todo en la zona norte, muy recomendables para la bicicleta, muy bonito. Sí, eh, rodeados de, de bosques de bosque. frondosos, viendo lo, el caucaso nevado. Y un cambio abismal, porque en cuanto ya llegamos eh, pues a 100 kilómetros de Bakú, eh, llegamos a una carretera principal, dijimos, no, aquí ya viene todo el tráfico que va hacia la capital. Eh, cogemos ya rumbo a Irán y fue un cambio abismal. En poquitos kilómetros llegamos de, de un bergel a, al desierto. Ajá. Uh -huh. Y luego entréis a, a Irán, donde ahí Aurora pues te, te toca llevar el velo. ¿Cómo, cómo se, se lleva el velo cuando estás andando en bicicleta? Bueno, te voy a decir que realmente los cuatro primeros días no lo llevé muy bien. Porque esto de ponerte el velo, encima el casco, encima camisa larga, pantalones largos, todo tapado, pues hacía calor. No lo llevé bien. Al final opté por lo que es cuando estábamos en bicicleta. Como no tengo yo el pelo corto, me quité los pendientes y yo iba solamente con el casco. Llegábamos a una población, lo primero que hacía era sacar el pañuelo de la bolsa de delante y me lo ponía. Entonces ya no tenía problema, ya sabían que yo era una mujer y a mí no no tenía ningún tipo de problemas. Y luego sí que toda la hospitalidad que ha habido en la gente, de las que nos, eh, nos llevan a las casas y demás, en muchísimas casas ellos mismos me decían, fuera el pañuelo, tú no eres así. Y al final es un cachotela. Dices, bueno, es como si llevara una camisa, pero lo tengo que llevar en la cabeza. Si no, no... Te tienes que ir del país, ¿no? O sea, es obligatorio para, para poder entrar en el país, aunque seas extranjera, en llevar un pañuelo. Es un cachotela. Hay otras cosas ahí. Hay... Sí, si pero hablando con, con mujeres iraníes, decía que su lucha principal tampoco era quitarse el velo, ¿no? Era llegar a una igualdad de, de sexos. Y tampoco hay que pensar que la mujer iraní... Eh, está en el mismo nivel que otras mujeres de otros países musulmanes. no Por ejemplo, gente que venía de Pakistán nos decía que la mujer en, en Pakistán es un cero a la izquierda, que no tiene ningún ningún sitio en la sociedad. En, sin embargo, en Irán veíamos que la mujer está en la administración, la mujer conduce, la mujer está en las, las universidades, hay más universitarias que universitarios. Entonces, es algo estético, algo impuesto que les que les pone el gobierno no el tema del pañuelo y están luchando cada día están buscando los límites sobre todo en las grandes ciudades no de, de buscar el límite del pañuelo en ¿no? un poquito más atrás un poquito más atrás y luego hay una policía que es la que se encarga de ir vigilando pues un poquito los límites de esa vestimenta no esa lleva el vestido el el guardapolvo es pues, para tapar un poco las, las curvas femeninas y a veces eh, te para no a nosotros eh, por nuestros rasgos físicos pasamos por persas porque tiene unos rasgos muy parecidos a los nuestros y Y muchas veces nos paraban, ¿de ¿eh, dónde son? Y ya cuando sabíamos que éramos extranjeros, nos dejan pasar. Uh -huh. ¿Y por Irán alguna cosa más a destacar? No, Irán sobre todo, aparte que tiene lugares muy bonitos, pues eh, ciudades como Isfahan o Yars, pero sobre todo el destacar la, la gente. no Habíamos oído que era gente muy hospitalaria, pero no pensábamos que hasta esos extremos, ¿no? Gente que, que te abre de sus casas, pero gente que se preocupa por todo, ¿no? que Gente que, cuando les decíamos que no llevábamos móvil, algo que les extrañaba a ellos pues nos daban su móvil para que para que lo utilizáramos y que nos lo lleváramos. No, no, ya da igual, ya lo traeréis en otra ocasión o lo queréis vosotros. O, o no sé, es que son mil anécdotas que, que podríamos estar toda la mañana hablando. Uh -huh. Y luego ya de Irán paséis a, a dubai ¿no? Esta ciudad que, que sale en los medios de comunicación por cada, cada vez no por su, los edificios que están haciendo, ¿no? Por cómo se está convirtiendo ahí una ciudad ahí pues de, de rica, ¿no? O sea, de, de gente rica, etcétera, etcétera. Que os pareció Dubai? Bueno, eh, comentarte antes de nada que, que nosotros eh, atravesamos Irán con intención luego de pasar a Pakistán, ¿no? Era el itinerario que teníamos en mente era un viaje que queríamos hacer de un año no teníamos prisa ni el destino fijo pero sí que, que teníamos pensado el no tener que recurrir a medios de transporte sobre todo al avión ¿no? y entonces eh, llegamos a Terán con la intención de sacarle la visa de Pakistán fue imposible porque no, no, no pudimos eh, eh, lograrla entonces teníamos que cambiar de planes ¿no? por encima estaba eh, Afganistán que todos sabemos la situación que tiene y más arriba todas las repúblicas de, de la de soviéticas, ¿no? Centro-Asia Entonces, esa zona en invierno era imposible de pedalear, solo teníamos la posibilidad de, de cruzar a dubai ¿no? Fue el, un cambio de planes repentino. Y dubai pues una ciudad fantasma en mitad de un desierto, en una ciudad totalmente artificial, donde prima lo tener lo más del mundo, ¿no? Les ha llegado el dinero de repente de una ciudad que hace 40 años no era nada, más que una, una un montón de chabolillas de pescadores, y ahora es el edificio más alto del mundo, el hotel más caro del mundo, lo más del mundo tiene que estar allá. Ajá. Uh -huh. Y luego ya paséis a, a Oán ya que sería ya la, la ciudad pre el país previo para ir a, a la india uh -huh. en oán un país no, no muy visitado ¿no? por así decirlo eh, que como os fue vuestro trayecto en bicicleta por, por este país pues realmente nos, nosotros queríamos haber conseguido algún mapa o alguna algo de información de allí fue imposible aparecimos en aquel país decidimos vimos dos carreteras, dijimos, bueno pues vamos a ir lo más cercano a la costa eran todo pueblos de pescadores nos llamó la atención, habíamos pasado del negro de Irán al blanco de Oman allí son todos árabes y las mujeres también van con los chadores son un poco más alegres que los de Irán y no estuvo nada mal también es país musulmán nos acogían no tanto como en Irán pero sí que nos acogía la gente y sobre todo la gente más humilde no con la gente más humilde que son los que realmente son los que menos tienen, eran los primeros que nos decían no, no, tenéis que venir a mi casa, tenéis que venir a mi casa. Y allí nos daban unos pescaitos y era lo que comíamos entre todos los pescaítos y arroz. Sí, pero sobre todo, man que lo que dice Aurora, no teníamos ninguna referencia, no no conseguimos ninguna información, pues fue una sorpresa y fue un... Un oasis de, de tranquilidad antes de lo que nos se avecinaba, ¿no? Que era el salto a India, donde donde todos conocemos los contrastes que hay, ¿no? De, de un país muy tranquilo como era Oman, pues el salto... Además, lo que decíamos antes, no tuvimos que recurrir al avión porque no había barco ni forma de, de cruzar a, a India, que no fuera el avión, y fue un salto muy grande. Uh -huh. Y ya poco a poco y acabando eh, este año en bicicleta y llegáis ya a la India, donde la, en la India... ¿Utilicéis otros medios de transporte para, para poder llegar en, en el tiempo previsto a, a Nepal? Sí, teníamos tiempo ¿eh? para pedalear por India, y, pero realmente estábamos un poco ya cansados de la bici, era finales de año y dijimos, venga, vamos a disfrutar, vamos a tomar India como un turismo, anduvimos durante dos meses mil, mil y poco kilómetros, que no es nada, pero sí que reconocimos lo que es parte de la zona del sur de la India, Y estuvo, estuvo también muy bien, mucho relax y mucha playa. Estuvimos con turistas, las primeras palabras en español después de intentar hablar inglés un montón de meses. Y pasamos allí todas las todas las fiestas de, de Año Nuevo y demás. Conocimos toda la zona, toda la costa pues, y mucho color. Lo que más nos llamaba la atención eran todos los colores que había. Sí, los contrastes. Los contrastes. Y más que cansados de bicicleta, llegamos cansados de, de estar... Durante ocho meses que llevamos ya a nuestras espaldas de hacer y deshacer todos los días las alforjas, ¿no? Y buscar un sitio para poner la tienda. En India encima no había sitios donde colocar la tienda, que es donde encima es un poquito de reestructuración. Decíamos, en cuanto lleguemos a Estambul nos quitaremos la cocina, nos quitaremos muchas cosas que luego al final acabamos llevándolas, ¿no? Nos daba mucha autonomía, pero en, en India era imposible poner la tienda, era imposible ponerte a cocinar. Entonces, aunque eh, sitios modestos, siempre encontramos un hotelito o lo que sea. Y, bueno, nos sirvió para descansar. Nos lo tomamos muy, muy relajados. Uh -huh. Y ya el último país al que al que llegáis es eh, Nepal. Y en Nepal, hay como colofón a este viaje, hacéis eh, los dos trekking más conocidos que hay en este país, el de la Napurna y el del Everest. Hicimos el del santuario de la Napurna. Pues la zona de la Napurna hay dos, que es el de la Vuelta a los Anapurnas y el del santuario. Y lo que pasa es que el de la Vuelta a los Anapurnas Ese eran unos 15 días y Rubén ya lo había hecho en un viaje anterior hace años. Y hicimos el del santuario, que era más cortito. Eh, realmente eran unas montañonas. Para mí fue... Uf. Había visto fotos de Nepal, pero verlo allí era uf, increíble. si sí, además no sabemos si teníamos, como comentamos, siempre teníamos la suerte de cara en este viaje. Y normalmente la primavera en Nepal tiene fama de, de ser estable en cuanto al tiempo, pero tener unos cielos un poquito... Eh, sucios, ¿no? Que no dejan ver el contraste de las montañas porque parece que hay una neblina que no te deja ver bien las montañas, pero había sido un invierno muy duro, había limpiado mucho la atmósfera y se veían unos contrastes, unos cielos azules, pues los que suele haber normalmente en otoño, ¿no? Pero bueno, también fue una sorpresa Nepal el, el la bicicleta porque sabíamos que era una, un país para visitar caminando, pero entramos por Majhendranagar, la frontera con, con India y recorrimos todo Lterai y disfrutamos quitar el país que más disfrutamos de, la, de bicicleta. la bicicleta. Veníamos descansados con las pilas cargadas de del relax de, de India, pero fue una una gran sorpresa el pedalear por el por el Terai, porque es que no había tráfico, todo el mundo se movía en bicicleta o caminando, entonces que más se puede pedir? y a, a vosotros que, que habéis estuvo un año en, eh, andando en bicicleta y, y visitando países cuando ya lleguéis al final de, de un viaje que es lo que se os pasa por la cabeza ya pensando en la dura vuelta de pues, la dura vuelta al, al trabajo o también con las ganas de volver ¿no? para estar con los amigos y la familia pues realmente no teníamos muchas ganas de volver Estábamos, se nos ha hecho muy cortito aunque todo el mundo te dice ahora y encima dices que se te ha hecho corto pues realmente cuando llegamos a kamandú dijimos si sí, parece que salimos ayer de casa han sido unas vivencias tan intensas el día al día que, que, es que se te han pasado 13 meses y no nos hemos enterado Sí, luego encima hay un viaje muy variado ¿no? el ir saltando de país de que país a, de país a país de cultura a cultura diferente el, el cambio por ejemplo se de en vez de pasar de, de turquía a irán y hacer el bucle de georgia y Lo bueno es que tengas muchos cambios, no muchos contrastes. Y llegamos a Nepal, teníamos intención de volver porque nos habíamos ido para un año y si hubiéramos querido seguir en bicicleta teníamos un poquito las puertas cerradas porque eh, el Tíbet estaba cerrado, siempre está bastante cerrado para los viajeros independientes pero entonces era imposible con el tema de las Olimpiadas, no podíamos continuar hacia Tíbet y bueno, teníamos más o menos asumido que, que la guinda del viaje iba a ser el trekking que hicimos del Everest, ¿no? Entonces, con esa sabor de boca nos volvimos para casa, pero bueno, volver tampoco es tan duro, ¿no? Vivimos muy bien aquí, nos gusta el, el sitio donde, donde, donde hemos vivimos. nacido, donde vivimos, somos unos privilegiados y no nos podemos quejar. Uh -huh. Y finalmente ya para acabar, eh, ¿qué le diréis a, a aquellas personas ¿no? que están pensando en hacer un viaje también de un año en bicicleta, pero que, que tienen ciertos miedos a cómo van a responder... Eh, en una bicicleta. Iros ya. Yo yo me volvía, yo me no no para el mismo sitio, me gustaría conocer otras zonas. Pero cuando nos viene gente o amigos, nos vamos a ir a, wow, yo también quiero irme yo también. Yo me iba ya a donde no. sea. Y que no es necesario ser un indurain para no, para hacer no, un viaje de estos, nada. ¿no? Que que contener el hábito de de saber andar en bicicleta luego es cuestión de ir más despacio, no hace falta hacer grandes medias a 15 por hora te puedes ir a dar la vuelta al mundo, ¿no? En bicicleta. Y yo siempre he dicho, para mí no es el mayor problema no es el físico, el poder andar en bici. Hay otros problemas que la gente no se lo plantea, que que para mí igual es más duro el decir, pues hoy no hay ducha, mañana tampoco, al otro tampoco. Claro, eso tú no lo cuentas porque tú estás en una tienda. Es para mí ese es el mayor impedimento, porque andar en una bicicleta al final yo creo que lo podemos hacer todos. Hay que saber acomodarse a la situación que te viene el hoyye hay que comer pasta Uf, mañana no hemos conseguido nada para mañana no sabemos si va a haber comida entonces yo creo que esos son más o sea para mí es mayor problema eso hay que hay que acomodarse a eso y sí, el, el abandonar las comodidades que es, tenemos aquí no que muchas veces nos leamos de cosas innecesarias que, que por ahí te das cuenta que, que no es necesario para pa disfrutar o para ser feliz y viajar en bicicleta o viajar de otra forma o, o realizar el sueño que, que cada uno tenga en mente pues sobre todo liberarse de esas excusas que nos sirven para decir bueno no hago esto porque es que mis hijos o la hipoteca o el trabajo pues muchas veces hay que dejar ser valiente no que es y decir bueno pues me voy a arriesgar y va a estar un año pues sin y trabajar te... sin sin poder pagar la hipoteca o lo que sea no y te compensa la larga te compensa vienes con otro chip valoras las cosas mucho más te gusta ver a tus amigos a tu familia a todos eso claro que sí que te gusta luego la vuelta es muy emotiva muy bonito Uh -huh. pues Rubén y Aurora pues muchas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios para contarnos este viaje que habéis hecho de, de un año de, desde Gastís hasta Katmandú y emplazaros para más adelante si realicéis otro viaje que los micrófonos de este programa los tenéis a vuestra disposición para volvernos a, a contar un viaje de, de estas características vale muchas, muchas gracias, gracias a vosotros también vale, gracias vale. Y con esta música de Nepal nos despedimos del programa de hoy Espero que os haya resultado interesante este viaje Del, del cual nos han contado nuestros dos invitados eh, Este viaje también lo podéis escuchar mañana miércoles De 10 a 11 de la mañana Y os emplazamos para la próxima semana Donde podréis escuchar un nuevo viaje de, de aventuras Que paséis buena semana Agur ser hay que viajar si estás triste que aburres mucho y todo todo te da igual necesitas la vida y no tienes que viajar hay que viajar. es cuestión de kilómetros no lo pude sin ambos Hain luares fantástikos, che coso fer!